Una lista interminable de chaus, de adióses. De nada sirven tus tarjetas de crédito, ni el iBook. Olvidate del consumo como rigor vitalis. Trachemos de nuestro vocabulario un par de palabritas. Tranqui, aguinaldo, festita, libro, saber. En Zombieland abruman los verbos en imperativo. Corre, movete, pensá. Quizás la velocidad y el entrenamiento de una vida pasada te funcione. Eficiencia morfona la de los zombies Eficiencia asesina la tuya. Sin aprensiones. Así son las cosas. Te van a salpicar. Vas a ver entrañas. Vas a ver a tu vecino morfándose lo que queda de tu mejor amigo. El mundo no te tiró signos reconocibles que hayan podido anticipar el apocalipsis. Cuando el género está entrenado y masticado, la explicación no tiene cabida. El otro día alguien nos dijo que cuando ya no hubiera espacio en el infierno, los muertos iban a caminar por la tierra. Hay zombies Existen. Están. Te huelen. Y si tenés suerte, te toca uno del 68 que apenas se puede correr. Las versiones 2.0 vienen más bravas. Cualquier pretensión racionalista debe agonizar cuando de zombies hablamos. Por eso, las películas de epidemias nos resultan la versión maraca de, la de, de las de zombies, saturadas y ridículamente floridas de explicaciones. Las de zombies tienen un pigmento atemporal, o, mejor dicho, pueden conversar con un sinfín de situaciones, desde la esclavitud haitiana, pasando por el mayo francés, hasta llegar a las Twin Towers. En las de zombies, toda realidad puede ser punto de arranque para declarar el desastre. El mundo se zombió. La mutación es radical. Miles de horas participando del happening de los muertos vivientes. Miles de tipos haciendo estas películas. Gracias. En serio, che. Muchas gracias. George Romero amamantó al género zombi. Ese gusto por contar la misma historia de mil modos distintos. Hay zombis, hay catástrofe, hay caos. El terror se da sus lucos. Es arbitrario. Profana lo sacro. Quizás el género rebeldón por antonomasia. Por eso Romero insistía con una pregunta que nos llama. ¿Cómo reacciona el mundo cuando hay un cambio al cual no le podemos dar un sentido ya masticado, cuando ningún sentido nos protege? Es un hecho. Ahí vienen. ¿Qué hacer? Para los aún humanos, advertimos que ningún GPS nos ubicará en el nuevo mapa mundial, porque las pelis de zombies pasan alrededor del globo. No hay referencia preconcebida. Ningún sentido nos protege. Ninguno. Se llama estar en bolas, gritando solo y frente a un zombie Lo mejor sería declararnos inútiles. A esta altura, la situación hay que aceptarlo, es un desastre. No es personal. No hay bien, no hay mal. Y no jode la ética No hay venganza. Hay, con suerte, una complicidad. Y pasajera, por cierto. Una ética al paso. No hay lugar, no hay escape. Parece que no hay salida. Y entonces, ¿qué hacer, Lenin? Cuando preguntamos, suponemos una respuesta. Respuesta ni dada en el pasado o bien hacia afuera, al especialista. En Zombieland, la pregunta tiene que estar más acá, cerca de la carne fresca. Porque si la pregunta es retórica, nos morfan. La moral no te salva, te salva ser rápido, hacerte un poco zombi. ¿Tenemos algo en común los no zombis? La humanidad. Incorrecto, colega. Esa es una referencia bastante estéril. La única cita posible es el derrumbe, destrucción de todo lo que había. Ignoramos versiones zombi cagonas que nos quieren hacer creer que la esperanza está en el amor. Quizás, y lo decimos bajito con una carrocería de dudas, la búsqueda de un nuevo mundo de vida, nuevo modo de vida precario y efímero, sea lo que nos haga menos comestibles. Quizás lo único que fugazmente tenemos en común sea seguir corriendo. Amigos, amigas, bienvenidos a Estación zombie La conversación de hoy en Klinamen merece de un pequeño glosario. Por un lado, don Diego Stulwark, buen día. Buen día, buena semana, estamos este, muy contentos va con Trezeguet haciendo goles, con Ivanchito saliendo de la gripe y con los amigos acá de Barrilete, es una fiesta. El glosario necesario tiene que ver con qué es Barrilete y qué es Estación Zombie, lo que nos compete hoy en este clínamen. Bueno, no, no es pregunta fácil no voy a responder solo, ¿no? Somos una asamblea acá en este, alrededor del micrófono, pero... Barrio Nuevo Tóxico ha editado una película que se llama Estación Zombie con un cuaderno que es Estación Zombie, Pedagogía Mutante 2, y... Y acá estamos con los hacedores para conversar un poco sobre qué es esta producción que nos habla de una estación zombie y de una ciudad zombie. Con lo que acabamos de leer tenemos más que suficiente para empezar, ¿no? Chale, se puede hacer una sinopsis de qué es Estación Zombie si hay que contarla a modo de película? Eh, no sé, eh para, que lo piense. No, sería cuando todo está como está ahora, que cada uno toma su lo que quiere de eso. Eh, nos dimos cuenta que hay pibes zombies, que nos van devorando. Y que ese apocalipsis no es como el que lo habían pintado las películas ni Romero, es un apocalipsis cotidiano que tampoco es tan feo. Sería... Los zombies están entre nosotros y no pasa nada. Nos comen de vez en cuando y vamos cambiando algunos hábitos, no más que eso. ¿Por qué no se salva a nadie de los zombis en la película? No se salva el pedagogo, no se salva el psicólogo, no se salva el asistente social, no se salva ni siquiera aquel que organiza la marcha que dice ningún pibe nace zombi y también termina morfado. ¿Por qué nadie zafa de los zombis? Eh, ningún humano zafa porque es alimento de los zombis. Con el hecho de estar vivo ya, ya sí, está, digamos. Alcanza para ser morfado. claro Bien, bien. Yo no quiero que me coman ¿Qué puedo hacer vos afaste que te coman en la película en ¿no? la película fe uh -huh. bien qué tipo de circulación o presentación o discusión en realidad es la que quiere presentar esta estación zombie lo que queremos lo que queremos es que se vea porque nos gusta como quedó ya fuimos tuvimos algunos espacios donde se fue viendo y hasta ahora ha sido espacios bastante disímiles entonces el corazón de san miguel y el corazón de capital que que son bastante distintos. Y gustó mucho y está bueno y nos divertimos bastante y surge de interpretaciones raras que nos disparan, nos disparan otros pensamientos, pero lo que queremos es que de vuelta queremos que está bien hecha eh, queremos que es divertida. Eso nos van diciendo los demás que la ven además. Así que queremos que circule, no no no, no hay un lugar específico de circulación, no es que queremos en un lugar determinado. Eh, queremos mostrar algo que hicimos, que estamos convencidos que es así. Les traigo una discusión que tuve con mi novia después de ver Ay, juntos no, no. Estación Zombie. ¿Puedo? Pero toda. Toda la discusión. Ella me dice, si los chicos hacen de zombies, entonces quiere decir que los pueden interpretar. Que pueden interpretar zombies, con lo cual no lo son. No, no son zombies en, en la realidad, porque pueden jugar ese papel. Pueden disfrazarse de, pueden vomitar sangre y ese tipo de cuestiones. ¿Qué les parece esa mirada? Yo le dije que a mí me parecía que no importaba demasiado, sí. pero sí. sí me parece interesante que ustedes nos cuenten si protestas hay interpretación en los pibes o no. Sí, ¿cómo no? la interpretación en tanto como yo tomar las palabras de Stulber, de, de interpretación musical, entrar en un tono con algo y seguir jugando a eso. Dios. Sí, no son pibes zombies. no quiero, pensó que era un documental tu novia. <risa> pero no, no, son pibes zombis, son pibes que, que gustan de hacer de zombies, que le sale muy bien y muy fácil. Pero por suerte, cuando filmamos, ninguno vomitó sangre realmente. <risa> cosa que hubiera sido bastante terrible para nosotros. Pero no, no... Hubo gente que sufrió igual en las en, en las filmaciones. Sí, sí, sí. La diversión no, no excluye el sufrimiento. Pero no, no son pibes zombies. ¿Aparece la pregunta cuando van, de repente, a una escuela a presentar esto, en un grupo de maestras, de cómo hicieron cómo hicieron con esos pibes que nunca pueden hacer nada, que siempre son un bardo, que no escuchan en clase? Aparece esta pregunta, sobre todo desde el lado docente, por ejemplo. No, no fuimos a ningún lado todavía, casi. Pero sí aparece. ¿no? Nos preguntan todo el tiempo y hay, hay como una cuestión de... Eh, está la pregunta y está después la reflexión a partir de que cuando hicieron de zombies, qué, qué pasó y todo eso. Digo, todo es mu mucho más sencillo digamos. hicieron algo que les resultaba muy fácil hacer digamos, que, que hubo digamos, una palabra clave que es hacer de zombie y hicieron de zombie digamos, no hay ningún trabajo ni taller actoral ni ninguna de esas cosas digamos, aprendíamos en las cámaras y hacían de zombie y algunos hacían peor otros mejor algunos muy bien y otros muy mal que no salieron en la película, en la película no, no es que dijimos bueno, cada chico que haga de zombie merece o no digamos, hay horas de chicos que son horribles haciendo de zombies que no sí. vomitan sangre. El proceso, el proceso no fue lo... No, no lo hicimos por el proceso. Claro. Digamos, elegimos los mejores que hacían de zombie. Hay, hay dos o tres pibes que merecen algo mejor que este, este cortometraje. Digamos, merecen una película de Hollywood para hacer de zombie porque lo, lo interpretan muy bien. Pero porque es algo que estaba. Digamos, no tuvo no, no que explicar nada. Ese sería el punto. ¿Conocían un poco la, la noción zombie? No, zombi? un poco no. Mm. Eh era un idioma común nunca nos entendimos tanto con los pibes como cuando le decíamos hacer de zombie uh -huh. pero además este dios en la mitad de la película hay pibes que hacen de zombie que no los volvimos a ver nunca más y que no los conocemos y que los conocimos ese día y que aparecen de vez en cuando pero no, no, no es que uh, como confían mucho en nosotros en un vínculo muy fuerte preestablecido pudieron soltarse y de no, nada hace son como prendían un poco como el brazo date, Y ya estaba. No, sé. no hay como una acumulación, en ese sentido, de, de, de un proceso. Sí, de mirar películas de zombie los pibes por, por su cuenta. Eso sí. Y de que hay algo que, que es muy familiar. Uh -huh. Pero ustedes con los pibes no hay como un proceso de acumulación que lleva una película. Con algunos sí, con otros no. Pero creo que si no hubiera habido con ninguno, hubiera sido lo mismo. Sí, pero hay también con la película, junto con la película de un cuaderno, ¿no? Que está dando vueltas. Entonces les quería también preguntar eh, dos cosas. La primera es que los chicos, bueno, los chicos no son zombies, no hablan. Pero no hablan casi, pero utilizan la boca para comer, ¿no? Y ese cambio de uso de la boca, eh, no como normalmente hacemos para hablar, sino para relacionarse con otros, comiendo y mordiendo, es fuerte en la película. Y la película está atravesada por, eh, por muchas imágenes de la, de la Argentina y de la ciudad de... Eh, del velorio de neustat hasta figuras de esta hay, una, hay un chico limpia vidrios no este, que, que les vomita del auto si la boca también está todo el tiempo diciendo cosas sobre la ciudad sobre el tren sobre los autos sobre lo que se ve en televisión no digo para contar que no hay una acumulación no hay un guión etcétera pero a través del juego del zombie pasan muchas cosas que tienen que ver con las imágenes que vemos todo el tiempo desde un lugar no sé si es una pregunta o un comentario, pero me parece importante, porque está cargada de, de posibilidades la película. Por ahí no hay una acumulación en, en la interpretación del pibe como zombie, sí hay una acumulación de un montón de cosas. Digo, lo que decía, no, no hay una acumulación, no es que veníamos trabajando con el pibe para que eh, se pueda, después de tres encuentros y de, y de ciertas técnicas actorales, pueda lanzarse algo tan fuerte que es interpretar a alguien carnívoro que es lo único que, que nosotros tomamos del zombie para ser. No, no no sabemos si son no muertos, no sabemos por qué son zombis. O... La, la, la pregunta sobre el cuaderno que les quería hacer es por qué el, el subtítulo es Pibe, Repugnancia, Abundancia. Porque... En general, creo sí, sí. Que, se, que se habla mucho de, de todas las faltas que tienen los chicos, de un montón de cosas y que son ciertas. digamos Yo acá no no voy a decir que los pibes la pasan bien todos los días. no Pero, por otro lado, tienen abundancia de cosas, entre otras cosas de, de sus capacidades, digamos. Y tienen más capacidad que nosotros. Y es parte también de que aparezca... Los zombies tienen como, esa, como una mayor capacidad, digamos. En el cuadernillo que acompaña la película también aparece la idea de ustedes como cómplices de los pibes y no como pedagogos, no como recreólogos, no como asistentes sociales. que nos pueden contar acerca de esa figura de cómplices de los pibes? que la que fuimos encontrando fuimos pedagogos, asistentes sociales psicólogos, papá garrón y todas esas, esas figuras son figuras muy muy pobres y que siempre quedás en un lugar asistente porque además al pibe le conviene al pibe le conviene el trabajador social y, y siempre quedamos como unos giles y fuimos viendo que la de complicidad nos permite estar más tranquilos nosotros capaz, pero también poder posibilitar encuentros más despojados que no son desde el recurso, tanto material como simbólico, sino de un encuentro o de una amistad, o de, de, de un lugar, también la amistad la abordamos un poquito, digamos, qué significa ser amigo, digamos, quitar de quitar ese peso grandilocuente a la amistad y ver que la amistad por ahí es otra cosa. Pero me parece que la complicidad es lo que fuimos aprendiendo, para poder seguir estando, más que nada. Porque el, todos los demás roles que fuimos teniendo, educador, la, la, la, la, la educador principalmente, que sería el, el, el, lo que más creímos que éramos, es muy acotado, digamos, Porque si uno es un educador para la transformación, a los dos años decís, o oh, oh, estos pibes no entienden nada, o yo no entiendo nada. O sea, una de las dos decís. Pero el cómplice es mucho más despojado en lo que uno pretende. Sí. No, pretende un buen encuentro, que pasen cosas. Claro, es algo mutuo, digamos. Como que estamos ahí, no es que vamos a que los pibes la pasen bien. Nosotros vamos porque la pasamos bien también. Entonces, como que se da eso que es más de cómplice en esas situaciones. Somos, en esta situación que estamos filmando esto, bueno, somos cómplices porque todos... Estamos haciendo esto ahora. Y después, bueno, el, el que se terminó, y se terminó. Y esa complicidad ahí terminó. Y se rompen las complicidades. Eh, digamos, las complicidades se rompen. Dios, vos como educador no podés romper una relación porque estás en falta. Pero vos como cómplice decís, sí, bueno, hasta acá llegué, digamos, le ponés un huevo, pero digamos, hay un momento en que decís, bueno, mirá para otro lado, seguís caminando. Digamos, la de cómplice nos, nos ha aparecido complicidades reales que hemos mirado para otro lado, no hemos hecho juicios morales para poder seguir estando. Uh -huh. ¿Qué pasa con los pibes cuando ven la película terminada después de sus actuaciones de zombie incluso, tal vez, con aquellos que no quedaron por su mala interpretación? Me sacaban <risa> sí. sí, la risa. Sí, hasta ahora que la presentamos en San Miguel estaban un montón de los que actuaban, que también son varios adultos. y la gente de ahí, de la herrería, que es el lugar donde lo presentamos, se hizo pasar a, a todos los que habían actuado y fue una ovación. A varios ya los reconocen por la calle, digamos, laburan. O, sea. o eso nos dicen. Eso nos dicen. Sí. Eh, se divirtieron mucho y cuando la ven se divierten más todavía. Digamos, es Y los que no aparecieron... Se saben los diálogos de memoria. Claro. Y los que no aparecieron se quejan. Digamos, eh, eh, digo, un par de pibes, yo no estoy. Bueno, loco, digamos, hubiera puesto... Porque actuás mal. Claro, actuás mal. No, no, porque por ahí no se comprometió del todo con, con, con lo que requería ese momento y otros sí. Digamos. Hay una escena que, que fuimos a filmar a, a un desarmadero de autos que los que iban a actuar no se animaron y, y se animaron otros. Y es un digamos, son bastantes minutos en el corto. ¿Y por qué? Porque eso se es animaron. ¿no? Los otros no quisieron, les dio vergüenza. Otro con el rubio filmando con un con un chabón de la plaza de San Miguel que quedó como actor del backstage, nada más. Todas sus escenas fueron a parar ahí, digamos. Y porque era muy malo, además. ¿no? Porque las escenas eran sí. muy malas. Sí. Era muy graciosas. Muy graciosas, pero para backstage, para película. <risa> ya. Para las personas que tengan ganas de tener la película, de tener el cuadernillo, de poder dar una discusión en algún espacio de trabajo, incluso a partir de la película, ¿cómo puede hacer? Bueno, este Tinta Limón Ediciones y Barriete Cósmico coeditamos este material, así que, por un lado, se puede buscar en Internet estos nombres Después hay un mail de contacto que es... Eh, chaleatala.hotmail.com Pero, digamos, que me pregunten dónde está. Digamos, el mail ahí... Pues, digo, no, no tenemos cómo enviarlo a ningún lado a menos que sea cerca no de paso no ha pero digamos, en breve estará en librerías mismo. va a estar en librerías Bien. y después va a estar en Ya está en la tribu el el... podemos dejar alguno no. Sí, como no sí, El viernes 11 de mayo a las 20 horas se hace una presentación en la Casona de Flores, Ya vamos a estar como contando más este detalles. Estación Zombie Enclinamen